Y de la envidia, mi hijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz. Ya una vez me dijo: ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía Buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso tan bravo que me la doy Y el abuso es natural que en contra de mí den uso Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces, títeres del egoísmo Este is es para ti, para ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas de matar a alguien Por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus o compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten Y una vez en del infierno, que se queden Kemen, para siempre, nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince en un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero, cancerbero estoy pensando en tener que volar sin deo Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o nada, ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano, amiga, empieza por tu brazo. Eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga para ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo Ya casi no bebo ron sino vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate el al alma y la envenena Pero cuando de traición se trata así vale la pena La palabra vale, la trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades Déjala colar cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra corazón el volumen, repíteme la oración Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tantos caras puedo todavía dormir tranquilo Por mi parte bien yo sonrío Pero por mi madre que no es bueno Tenía cáncer pero de enemigo El barrio no pasó en mano Como Willy Colón en el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Tú no craweat nada ni leyenda viva, ni leyenda muerta ni resucitada. Yo soy real como Bolívar su espada dándole puñalada a los hipócritas por su fachada. Me ceba mierda cultura, putas y fama. Esta canción no es pa que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana Y notes que las que te dicen que te aman me miran con gana Me sabe culo el flow y las habilidades, yo soy tosco No me salen rimas que no sean reales Dios quiere, no te encuentres a González afuera Y te invite a una cancha hasta que alguno de los dos se muera Un coño es madre, caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz, que sepa el tema Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste O mal olor donde me gastes, sin metáforas, bastante Una mano te corta a la otra como dijo Tempo y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras me voy en tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras antiguo compadre y nos veamos en el infierno para volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno Y a mí no me digas tu hermano Que para ti soy cancerbero ni Tronco es mamá huevo Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas ta puta, die